Y los nominados son, sí, al mejor corto de Latinoamérica, sí, el mejor corto o el más corto, no, el más corto no, el mejor corto salió salió elegido de Latinoamérica, el guión, que escribió guión, y no sé si estuvo filmado, ahora le preguntamos al señor Sebastián Romero, uno de los participantes del elenco de Estar de Paramatines, Seba, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, chicos, la verdad que... soy latinoamericano, boludo? ¿Vos aplaudir o no? Sí, aplaudamos, no. por favor, aplaudamos. Ahora, aplaudimos acá en vivo. No estaban mis planes en este momento, eh, no, no es que quería aclarar a la audiencia, ¿no? Que no, no era un regodeo de, de mi parte, me invitaron los chicos a, a contar claro, este este. No no era parte del plan, o sea, o sea, no En realidad, llamamos al Tata Martino, no nos atendió y bueno, Beri y Sebas digo. parecido. Sebas, ¿cómo cómo para contarnos? ¿Ganaste? Contanos un poquito. ¿Por qué por qué hablamos de esto? Recién Nacho lo comentó, vimos en el Facebook de Sebas. Que ganó con un premio muy lindo Sí, es una, una, una cosita muy linda ¿Qué es el premio? ¿Qué es? es una mano que es que está representada ahí en el mismo lugar No, no tiene que ver con lo que me están haciendo aquí sí. Sobre la mano eh, Que estaba ahí representada en el lugar donde fue la entrega de premios Que no sé el símbolo Sé que tiene un, es una mano con la sangre de Latinoamérica No sé ah, más de, más aún el significado okay. ¿Y lo, qué, qué premio fue? Eh, el premio fue el, A la sección De cortometrajes Que en, en este eh, Festival de San Pablo Estaba asociada a todas las universidades de Latinoamérica. Sí. Entonces, eh, fue todo sorpresivo porque nos primero nos llamaron, bueno, nos mandaron un mail para decirnos para decirnos quiénes iban, para decirnos que estábamos, mejor dicho, nominados. Claro. Eh, yo pensé que era nada más una exposición, sí. el corto, no sabía San que Pablo? había premio. En São Paulo. ¿Y a São Paulo? Sí. ¿Cuándo? Ah, la semana pasada. Claro, por, por eso estoy no no no vi aquí, claro. Claro. claro, claro. No sí. no contaste nada, guacho. No, es que fue todo medio medio medio sorpresivo Pero primero nos dicen que vayamos Después eh, hicimos un sorteo entre los chicos de grupo Para ver quiénes iban Porque la directora estaba en, en, en Viena ah. en, en Europa sí. El corto se iba a exponer en Viena también Entonces, eh, bueno, sorteamos entre la productora La chica de fotografía, el sonidista y yo Y la chica de montaje Y bueno, les, y, y fui yo, ¿no? Sí, en el sorteo claro. Y gracias a ese sorteo Eh, tuve la, la bendición, digamos De que aparte me, me pagasen todo ¿no? Y claro. no conocía a Brasil tampoco o sea, no. Alta gloria El Papa está allá por eso ahora, ¿no? El Papa yo lo llamé, sí. personalmente ya me dijo llamé Llegó tarde, llegó como una sí. semana después Pero fue a felicitarte Sí, sí fue a felicitarme, no nos encontramos Así que mandó un mail y bueno, ya se quedó ahí para un sermón ¿Cuál es el aprovechar. mail del Papa? eh papamovil@hotmailpapa@vaticano.net/ eh, oh. <risas> sí, No para mí Twitter, soy el Twitter, no, un, un tuitazo le puedes tirar. Sí, Por, sí tiene, a, ¿no? @pontifex. pontifex sí. O, guion s, creo que puede ser. Sí. Creo que dice. Eh, sí, así que bueno, no, y estando ahí, eh, el primer día que llegué, mostraron el corto, después eh me llevaban a, a todos lados, me llevan a comer, conocí un montón de gente que hacía presentar sus películas, los largometrajes, ¿no? Claro. Y, y el día el último día fue el de la entrega de premios y yo no sabía que había premios. Entonces estaba sentado en un lugar muy grande, aparte había como no sé, 600, 700 personas, no sé. Era un cine muy muy grande. Y en un momento, aparte todo en portugués No había traducción, no entendía una goma Entonces en un momento escuchas Escuela de Cine Hay premio ¿Sabes qué? Me molesta mucho eso de cuando Jugador de fútbol, Batiti Fernández le hace una nota Y le responden en portugués Y dan por sentado que nosotros claro, entendemos portugués Claro, claro, sí, claro Yo no claro, entiendo claro. nada cuando hablan Si sí, fue de casualidad porque realmente entiendo la palabra escuela Después eh, porque de eh, Ganamos dos cortos argentinos Y, y que fue uno de la la de mi universidad Y otro de la universidad de cine Y sí. primero menciona al otro Y después dice Sebastián Romero Tenía tanto miedo Que se llamó corto Tenía tanto miedo Pero en portuguesa portugués Aparte dun, dun, dun, dun", No sé ¿tun? qué goma dijeron Bueno, lo dijiste medio gangoso pero... Sí, es que eh, Por ahí era gangoso el tipo también <risa> Y bueno Y ahí me, me paré No entendía nada Y subí me, Bueno, aplauso Qué sé yo Saludo a la gente Y me toca un discurso No ¿Portuguesiño? No Castelladísimo claro. ¿Qué dijiste Sebas? Primero Aquí. me acerco al micrófono Y acopla Opa. Y digo ¡Epa! Y todos empiezan a morir de risa y digo Bien bien va Bien Vamos, nene. Buen chiste de casualidad Y ahí digo Bueno No sabía que tenía que había premio También ahí la, la gente ríe Porque era Pues tan boludo Un pibe que se suba no, Venga hasta, hasta y Tenía no que ser argentino premio. Decían y... no, serio, no Ya está Bájate Bájate Bájate Claro eh, Y ahí ahí dije, bueno, gracias por invitar, gracias por todo, por tratar muy bien, gracias por este maravilloso pueblo San Pablo, foto Y bueno, y ahí el corazón a mí. Tiraste demagogia. De sí, sí. sí. me salió natural la, la demagogia. O no, sea no es que lo planeé. <risa> claro, no dije, dije la. La, ahí, por ahí entiendo ahora cuando los, los, los tipos dicen, este es el mejor pueblo del mundo." Claro, capaz que Porque, le sale. Claro, el... le sale. No, bueno, no sé, qué sé yo. Así que esa fue la, la de, bueno, para la no me quedó claro lo siguiente, sí, el claro. título sí, del premio, claro. o sea, es el mejor corto, ¿cómo es? Eh, mejor cortometraje de escuela y universidad de Latinoamérica, hermosa traducción. Wow. Sí. Es, lindo lindo es groso ¿eh? sí, eh, querés contarnos en dos oraciones ¿Cuánto para eh, cuánto dura el corto más o menos? 12 minutos. 12 minutos. Sí. ¿Se puede conseguir en YouTube o algún Eh lo similar? tengo en Vimeo, eh, la, justamente ahí en Facebook lo puso la, la directora, eh, yo no lo tenía en mi casa el link, así que después bueno se los puedo ofrecer claramente. Sí, yo por supuesto. Ver, por Gracias, ¿Y armado. si no lo buscan en Vimeo cómo? T eh, tenía tanto miedo. Tenía tanto miedo. Cortometraje, sí. Este está sí. más allá de guionado por sí. tu persona entre sí. otros algunos calculo. Eh, ¿Está actuado por ti también? No, no son tres son chicas actúas? Ok, perfecto Tres chicas las actrices sí, sí. ¿Hay algo que se pueda contar al ser que como algo, alguien para tentar al radioescucha? No Te, te pregunto eh, Sí, bueno, bueno no, eh, Digamos, el, el, se podría decir que es acerca de un viaje de tres chicas Que quedan paradas en una estación de servicio Y tienen que... Hay una que se queda encerrada en un baño Y tienen que pedir ayuda a la persona que nunca le podrían haber pedido ayuda Y tendrían que haberle ayuda Ay, la pucha Sengen. ¿Y okay. participaste del casting siendo tres chicas? No, porque eh, las, las tres chicas... Eh, la me hace unas señas muy complicadas. Eh, las tres chicas las eh, son eran nada más actrices conocidas por la directora y las nah, la, claro. ya las ya les vio cuando el personaje es como que llamaron un poco los personajes en base también a, a la gente. Ah, perfecto. Eh, claro. Perfecto, está muy bien. Sí. Eh, así que eso es lo que puedo decir, ¿no? está ¿Verdad? Está muy bien. Suena ¿sabes? suena bien, me gusta. Ya, por me dijiste tres chicas, dije, vamos a verlo. Sí, sí, no duda. Me imagino. Muy bien. Sí, la verdad que felicitaciones. Gracias. No sabíamos nada, la verdad que la jugaste de callado, eh. La jugaste callado, casadito. <risa> ¿Vos fuiste ahí? ¿Llegaste a Brasil? ¿Qué onda San Pablo? ¿Saliste ya por... sí, sí, sí, la verdad que nos llevaban a jodas todos los días Por un, un karaoke de Chino se, se, bueno. se te, Yo te iba a decir si la voz resentida Se te nota claramente resentida ¿Es del Día del Amigo o de la Joda de Brasil? Eh, la voz resentida no sabía Ni me dio cuenta que tenías está, resentida está, Estás tocado pues una acumulación porque la verdad que se salió bastante seguido, se tomó bastante seguido también en Brasil, ¿verdad? Ajá. Eh, ¿tomaste mucha caipiriña o en no, realidad es un mito eso de que no, vas y, lo, y tomas? la probé, la probé, pero no me parece, la no, la tomé mucho una vez que era gratis. Vos sabés que ahí está, ¿Ah? ¿no? Ahí sale lo, la, el argento, ¿no? Por gratis. Supuesto. El que puso la ropa la, la ropa, la radio justo en ese momento, la tomé, la probé, <risa> qué sé <se risa> yo, parecía <que> estaba <risa> la plata. era un <risa> <risa> Y todo arriba se va. A y la verdad que la mayor la mayor parte, sí, sí, sí. sí qué lindo, sí. ¿no? Yeah. Sí, fue todo muy bonito, aparte no conocí a Brasil. La gente es increíblemente amable, este, es increíble. No les, lo que sí no te bajan el la velocidad del Brasil, el brasileño ni por las tapas. La, la el habla sí, sí, sí. posible. La indicación si no va con gestualización claro. te, te, te te pones a llorar y llamas a la policía. ¿Poste? Porque en realidad el, el portugués es un idioma que si te lo si lo lees vos o digo, te lo habla alguien despacio, es tiene muchas sí, cosas entendibles, así sí. como el italiano, viste, digamos más así más latino, si se quiere. Eh, el italiano dire, no, igual está bien, eso, son, no, Latino, el, no, son lenguas sí, sí, romances. Sí, sí, sí. Eh, lo hemos visto cuando <risa> estudiamos <risa> latín. <risa> cuando <risa> estudiamos <risa> latín <risa> son ocho las lenguas lengua romances. Linguas son ocho, sí. te bueno. cuatro y de pao, ¿vale? No, bueno. <risa> este, <risa> era uno, ¿no? ¿La provenzal? mala <risa> es No, que había uno. no parece eso de arriba de No, no puede ser. Pero bueno, la cuestión es que hay muchas que tienen eso. Este, y que son entendibles Pero el portugués, como te lo hablan tan rápido sí, sí, Es, sí, o sea, imposible, es imposible Incluso las películas eh, Vi una que duró una hora y media Más o menos en portugués Y la verdad que no pude Oy, me, ¿cómo me, cómo me dormí un poquito Me dormí un poquito Sinceramente dije sí, porque no <risa> Eh, no entendí una goma No, no, no, no, no sí, entendí una goma ¿Y, claro, o Sebas, sacaste contactos ahí para el futuro? Y conocí mucha gente muy copada, la verdad de, de, de ahí que, que, que dirigían sus primeros largometrajes O no, pero que los estaban presentando ahí claro ¿Cómo, bueno. ¿Cómo pediste tu primer número Tu primer contacto telefónico a una chica? En portugués No simple, Llevé mi tarjeta Me hice unas tarjetas ¿Hiciste y, tarjetas? Sí, hice unas tarjetas <risa> Que quiero decir Que la verdad que Fue mi madre bien? la que me, y, me dijo ¿Y por qué no te hacen unas tarjetas? Sí, y dije bien. Mamá tenés razón ¿Pero qué decías? ¿Soastén Romero? ¿Y cuál <risa> era la leyenda Bionista, bajo? Guionista, no. actor, no. <risa> no, no No, no, no podía meter yo aquí Guionista, una... actor, en un ladrillo Bueno, yo te Especialista en generalidades Claro Tenía puesto especialista En juego de la vida Algo así, ¿no? <risa> Hermoso <risa> Y mi número de teléfono Mi mail Eh, no no de verdad que el tema de approach mujeres no, no fue positivo ¿Posiste el sí. mail de Guns N' Roses? No, pues, <risa> me hice otro, me hice otro, por Dios Con eh, con el productor, con eh, Ignacio Sukiacian Siempre debatimos, en realidad ya no lo hacemos más Pero en su momento, eh, que para uno resultar serio Si se quiere, una tarjeta, en mm. una web o lo que fuera No puede seguir utilizando eh, mails del estilo de Hotmail sí. Sí. No, pero si sí, sí es nombre apellido arroba, hotmail no va tampoco mm, preferiría ser ser un, un gmail un, de, de gmail para arriba entiendo claro. que digas el de facu.aguanterever no claro, va claro no, no lo existe claro. pero tampoco hotmail de facundo.beola arroba hotmail no ¿cuál viene arriba de gmail? Y, no, la verdad es que no sabría decir. Gmail si es como la papa, ¿no? Sí, es, es de, de los que son que... gratuitos, sí, por por después si tenés una página te pones el de tu página y ah, ah, queda a pulentón. pulentón, Nosotros de hecho tenemos, como por ejemplo, mail@estardeparamatiné.com. Correcto. Este, ahí nos pueden enviar mails, si sí nos quieren hacer consulta de cualquier tipo, F si chica, quieren preguntar si por quieren mandar fotos en patos pampanios menores las ah, Por supuesto. F por supuesto. ¿Chicas menores de cuánto? No, en paños menores, no, mayores sé, de 21 menor, no. por las dudas Ah, perfecto ok. Por las dudas misión hicieron acordar una anécdota que nunca conté Justamente una vez hicimos un casting No sábana, lo aclaro antes que me pregunten Gabi eh... te lo iba a preguntar ¿eh? no, eso, no, eh, no, no, Yo no. los conozco a estos muchachos Hicimos un casting y una de las chicas mandó fotos eh, Qué eh, no. Con un perro bañándose <risa> Bañándose con su perro bajo la ducha Pero era para Marley <risa> a mí el casting <risa> Claro, <risa> lo, la, la, la, la gente, había gente que, que, que creía que era, mira, había un casting para perros No lo había Y eso, creo que de, Si no me acuerdo mal, se tapaba las tetas con su perro No, no, te, no mi, quiero decir no. mucho ¿Se las pasaste a tus amigos a esas? No, no, porque en ese momento todavía dudábamos si la chica no iba a quedar No, igual no era buena actriz Estamos era... seguros de que no era un, un corpiño con pelos No, no, era no, un no perro. era un perro Literalmente con cara de perro y todo <risa> Era una chica, aparte, que tenía la increíble Tenía la cara de Daddy Brieva no. No, no, va, Increíble, no. grudo, muy fuerte No la maté, capaz de es que No, no, no, me, no, no puede no, ser No bueno, importa, pero es muy fuerte igual Tener la cara de Daddy Brieva de Vimeo uno solo. La Nadie pera ver. de... La... Ese, la Hay pera uno aplicada. solo y tiene y tiene pera de cuatro, más claro. o menos. Pero ya está, es uno solo, listo. Che, vas acá entre a, a Vimeo, pero tengo solo el tráiler, estoy viendo. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, sí. yo les paso después... después eh, eh, para el... que lo comportamos nosotros también el Facebook del programa. Excelente. Me interesa saber, ahora, a partir a de esto, sí. eh, el guión lo van a presentar en algunos otros lados, otros festivales. Esto tiene va a tener otro tipo de repercusión, otro... Eh, nosotros, mucho, nosotros Como lo hicimos Para la facultad eh, En su momento uh -huh. eh, lo, Los únicos Autorizados Para moverlos en la, la, la, ah, la facultad todos o sea, Ellos son los que lo mandan bien, Entonces claro. nosotros No podemos tomar decisiones Y por ahí Podemos empezar Sugerir. a, Sugerirlo Más ahora Que tuvimos esta, esta oportunidad no Como a decirlo Che, mandalo un ¿Qué? poco más claro. Che, estaría... entre los cuatro Te gastaste vos el premio? Entre todos los... No, es de la ira Aparte tiene el nombre De la directora Me, eh, Corresponde que ella lo tenga Porque ah, es la señora ah. directora Por supuesto ¿Cuánto pensaste claro. Agarrar un indeléble Tirar así Por el Sebastián Romero? Eh <ríe> Eh, no lo hice todavía no lo hice no, esto perdón si es, sí. vos no vas a poder, no vas a querer contestármelo en realidad sí. tampoco es una pregunta es un juicio <risa> mío pero rápidamente me parece que es que es más valorable la labor del guionista que del director Digo, el guión está ahí. Después no. muchos directores lo pueden lo pueden interpretar de mil maneras. El resultado final puede quedar muy diverso según qué director lo agarren. Mm. Pero el guión, la idea está ahí y sale de una, de una persona o de varios... no Lo que hacen sido los guionistas. Mm. Pero me parece mucho valorable. Quizás a mí lo digo como creativo, como redactor. ¿no? Sí. Me parece más importante eso que el que después no mete la imagen, claro. por así decirlo. Pero está, está diciendo lo mismo que, por ejemplo, Nacho, que es la otra parte, la otra pata de eh, la publicidad, digamos Nacho Suquiesian, nuestro eh, productor Ajá. Eh, está diciendo que es una cara lo que hace él y lo importante de tu idea no, en esto, aplicado para cine específicamente en realidad, eh, publicitariamente hablando cuando se labura redactor y director de arte, que es el diseñador en este caso Nacho ambos se juntan y las ideas fluyen de los dos, no sí, es que yo el, voy el, digo... lo que diría pasar, un guionista tiene que ir con su guión y encontrar un director que claro, lo represente claro, claro. no digo que no es que está mal que, que esté mal que eso pase, pero digo, lo estamos parece... discutiendo nosotros y capaz Sebastián Romero sí, tendría idea. que opinar que es el que sabe. Tal cual. No, en este caso fue tal cual, eh, fue conjunto, nos juntábamos desde el principio con claro. con la directora y, y fuimos eh, como armando la historia, Y yo guionándola y poniéndole mi impronta, después ella che a la imagen sacando pero... tu impronta. <risa> no, no. En este caso estuvo buena, la no verdad queda que, nada de lo que escribí <risa> básicamente. Claro, en realidad en mí no está acá, eso, no, no, la verdad que fue genial, el, el laburo fue muy conjunto y es verdad que en este caso es muy particular porque por lo general hay muchos casos que, que pro, probablemente tengan que ver con lo que vos decís que claro. a veces eh, por ahí el director no no no interpreta no, no le suma desde la imagen claro. al, al contenido dramático. En este caso no fue, no lo digo por por realmente no lo digo porque está al aire, sino porque realmente fue muy positivo el laburo de los dos está muy bien bueno, así, así debería ser está muy bien es que me parece que es ideal juntarte de antemano uh -huh. y tener un buen vínculo eh, con el director y demás por supuesto eh, así no extralimitarse tampoco no ojo con el vínculo claro por, eso, supuesto. La laboral, por supuesto siempre laboral siempre sí, laboral por supuesto sí. bueno o sea felicitaciones muchas sí, la gracias verdad que un logro y para el que quiere saber un poquito más lo que hace Sebas quédate acá al aire con estar de Paramatine que dentro de un poquito tenemos un guioncito de ¿Lo podemos decir o no lo podemos decir? Me miraste feo No, no, no Sería el guión original de eh, del corto ganador Antes de que lo agarrara la directora Hola. Ahora eso, se hizo radio teatro yo. Claro, claro. <risa> Tenemos el radio teatro Que Sebas es el guionista de nuestros radio teatros Así que te es un lujo Tenerlo acá siendo parte del programa La verdad Sebas, felicitaciones Bueno, gracias chicos